Bueno, con ambientación musical tucumana, por supuesto, eh, y una y un trabajo que nos ha llevado bastante este tiempo también. Sí, ya nos tienen, también. nos tienen acostumbrados a eso. Eh, pero bueno, eso. décima edición de los especiales Sindical Federal. A las dos lo podrán escuchar aquí por la gráfica. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10... Desde el Barrio, el show periodístico de radiográfica. Carlos Aira, Deportes, en Desde el Barrio. Ahora sí, le damos la bienvenida a Carlos Aire, el hombre del fútbol aquí en la radiográfica. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Lautaro, Leila? ¿Cómo les va? ¿Solamente del fútbol? No, bueno, del deporte, del deporte y de tantas cosas más porque eh, podemos hablar de todo, ¿no? Eh, y abrir la cancha es eso, es un foro, podemos decir también, de cultura popular de enfoques, de la idea de brindar enfoque a ver, opinión hasta un mono maestrado puede brindarla el tema es como, ante la complejidad de, de la industria del, del deporte que en Argentina es una inmensa pasión bueno, generamos enfoques <todos> vamos a estar a partir de las 2 de la tarde muy atentos a sindical federal y estos informes que vos junto a <coughs> a, a Vivian Ellen y tantos compañeros que colaboran nos viene eh, brindando toda la semana pensaba en Celestino Rodrigo, ¿no? Uh -huh. en el famoso rodigazo en 1975 y cómo eh, la CGT se paró de manos a un gobierno peronista al Así gobierno de, de Isabel digo esto porque tal vez es una historia dolorosa pero que también es parte de un recorrido que merece saber inclusive que estará lentamente hoy a partir de las 2 de la tarde escuchando, esta vez nos metemos en Tucumán, una provincia uh -huh. que también tiene sus complejidades. Sí, eh, atentos con Carlos Aira porque estar comentando la historia de La Pantera, la al daño este una historia que merece ser que merece ser contada el, el, el, el boxeador que llenó el luna park sin ser nunca campeón es una uh -huh. historia muy particular la pantera tucumana de alguien que, que detesta la violencia que nunca le gustó la sangre que hubiera dado la vida por jugar un ratito profesionalmente al fútbol y lo dicho fue un uno de los boxeadores más taquilleros de la historia argentina sin haber sido nunca campeón, ni campeón argentino. Un enorme hidro tucumano, la Pantera Saldaño. Pero bueno, nos vamos al... al ese? Así es. Eh, bueno, hoy la, la novedad, eh, en la mayoría de, de las tapas y portales, es eh, bueno esta burbuja que no funcionó en el campo de entrenamiento de Seiza de, de Boca Juniors, con ya 19 jugadores infectados. Eh, sin embargo, ante todo esto, tanto en Conmebol como en AFA... Siguen diciendo el torneo va a empezar, eh, así asá, este se van a eh, ahora en septiembre, en estas semanas tiene que empezar nuevamente eh, el entrenamiento para los clubes de ascenso, una realidad complicada. Lo voy a decir por enésima vez, la FIFA, la CONMEBOL y la Asociación del Fútbol Argentino pueden proponer, pero será el coronavirus quien dispone si la pelota o no eh, se mueve o no en este lugar del mundo. Eh, en Europa se comenzó a jugar la Champions League, la Europa League y hasta los campeonatos, cerrar los campeonatos locales cuando eh, los índices de contagio de COVID-19 habían en cierto punto morigerado o sea, la actividad no volvió en Europa cuando peor la estaban pasando lo que se está proponiendo es que en este lugar del mundo suceda lo contrario que la pelota ruede cuando no sabemos cuál será el escenario en septiembre o en octubre próximo. Esta es la realidad. Y tiene que ver con derecho de televisación, tiene que ver con la inmensa cantidad de dinero que hay alrededor del fútbol y por cuestiones calendario, cuestiones calendario, se está pasando el año y la CONMEBOL, en definitiva, lo que está planteando es, bueno, a ver, si los países... Si los países tienen medidas sanitarias que impiden formalmente el regreso del fútbol, nosotros le proponemos medidas sanitarias paralelas, alternativas, en las cuales nosotros nos hacemos cargo de la situación. Algo que ya hemos hablado aquí en, desde el barrio. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en las últimas eh, horas, Boca Juniors tuvo, por ejemplo, una explosión de contagios fútbol positivos de COVID-19 y esto es muy llamativo eh, igual muy, pero muy llamativo Carlos, vos decís el, eh, será el, el coronavirus quien disponga ahora, eh, si fuera así, hoy por hoy ya no habría entrenamientos quizás o, o decís que eh, hasta que no haya no sé, en pleno torneo, medio plantel contagiado la, la AFA no va, no va a, a frenar nada Creo que tenemos que diferenciar, Lautaro, lo que es una competición con Mebol a una competición de la Asociación del Fútbol Argentino. Digo esto porque hace instantes nada más, Cristian malaespina presidente de la Asociación Atlética Argentino junio puso en duda el comienzo de esta mini temporada 2020 uh -huh. que tendría como fecha de inicio la última semana de septiembre, la primera de octubre lo pone en duda, porque la situación se está empiojando, esta es la realidad o sea, si en la vida cotidiana de todos nosotros ya comenzamos a tener casos muy cercanos, o ya venimos teniendo casos muy cercanos, en algunos casos con eh, un desenlace lamentable eh, esto no es ajeno al fútbol, y el tema de las burbujas, que viene funcionando por ejemplo en la Fórmula 1 en la NBA, ayer lo comentaba Diego Cesario Eh, la realidad es que la burbuja que instaló Boca Juniors en el periodo de Ezeiza falló. Uh -huh. Falló porque hubo contacto entre diversos grupos. Estamos hablando de que... Es, a ver, vamos a explicar qué es la burbuja. Sí. La burbuja es el, un ámbito de trabajo muy reducido en los cuales, por cierta cantidad de días, los futbolistas profesionales no pueden tener contacto alguno con otra persona que no fuera las que están dentro de esa burbuja. Sea compañeros, sea parte del cuerpo técnico, que se entienda, no pueden tener contacto con su familia. Claro. claro. Algo falló, algo falló, entonces comienzan los contagios en las burbujas y se está dando algo singular en boca, que a mí me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, se contagiaron los tres arqueros y los tres trabajan en burbujas diferenciadas. Claro, ahí pasó algo. Hubo alguno que anduvo dando vueltas por ahí, y siempre va a haber algún irresponsable que no claro, cumpla. Pero además hubo una declaración de, de Carlos Tevez, que eh, es famoso, ¿para qué te traje? Carlos Tevez decía, eh, fui hablando con los chicos llevándole tranquilidad. Que es como, no, Tevez, no, no, la jodes que no te pasés por el plantel charlando. Eh, era como, me estás jodiendo. Eh, pero bueno así qué, así qué se dieron las cosas todo, no qué fino que es todo acá ¿eh? qué fino que es todo digo porque hay clubes que están teniendo medidas sanitarias extremas o sea como a ver todos han hecho un pacto de justamente mantener estas medidas sanitarias extremas eh, entonces sorprende mucho muchísimo la cantidad de positivos de boca Juniors uh -huh. en tan poco tiempo. La información que tenemos, por ejemplo, es que Rosario Central le dio siete positivos en el día de ayer. Claro. Que lo van a estar informando formalmente eh, hoy al mediodía. Uh -huh. Bien, bien, bien. Y la pregunta que me hago, y discúlpenme, ¿eh? esto no es información. Es una pregunta que me hago. Y lo decíamos anoche con Diego Cesario. ¿Existe la posibilidad de de un contagio masivo en forma estratégica de cualquier club pensando en las próximas competencias de no, teoría del de, de inmunización de, de rebaño tipos bueno ya nos contagiamos todos ¿Claro? ya está claro, claro. Ah. ¿Claro? Eh, y es una teoría a tener oh, oh. en cuenta Por ejemplo, que Boca lo haya hecho a propósito y ahora ya <risa> cuando se recuperan, digamos, están claro, eh, limpios. Claro, tengo todos los jugadores inmunizados ya. ¿Vieron? Vieron que no están, vieron que no está loco. Eh, no, no sabría, obviamente no tenemos la respuesta sanitaria, no, no, eh, yo infectológica. La tengo, ¿eh? Claro. Yo tampoco la tengo. Lo que llama poderosamente la atención es que si la burbuja es el ámbito de mayor seguridad en el cual pueden trabajar los planteles profesionales de cara a contener la expansión del COVID-19, si vos trabajás en una burbuja, reitero, es muy curioso, muy pero muy curioso que en espacio de muy poco tiempo, porque los planteles vienen trabajando desde el 10 de agosto pasado, un plantel que tiene, a bar sobre todo Boca Juniors, un montonazo de facilidades, tenga tantos contagios en tan poco tiempo. Ajá. Uh -huh. Claro. Y yo me pregunto, si arranca el torneo no y tenés eh, a la mitad de un plantel contagiado, eh, ¿cómo seguís compitiendo? Porque es una clara desventaja. De repente se te empiezan Problema, a caer figuras pues. del plantel, de tu equipo, y ¿cómo reemplazás eso? Bueno, con Mebol, para esto para esta edición 2020 de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, lo que permite es la extensión de la lista de buena fe, eh, Leila, uh -huh. que es la lista de buena fe, Antes de comenzar la competencia, cada cada club hace una lista de jugadores que son los habilitados para competir. Ajá. O sea, si el club contrata otro futbolista o hay alguno de inferiores que no estaba en esa lista de, de buena fe, no puede competir. Eh, amplió la lista de buena fe a 40 futbolistas, si mal no recuerdo. Ajá. Hay una mayor cantidad de cambios por partido, es parte también de estos cambios reglamentarios que vimos en Europa. Eh, pero va de nuevo eh, en Europa está en cierto punto no vamos a decir contenido el contagio de COVID-19, pero en otra eh, etapa la, la pelota volvió a rodar en otra etapa. Claro. No sabemos con qué nos vamos a encontrar el 17 de septiembre próximo, Leila. Esta es la realidad. Entonces, ya somos muchos los que planteamos vale todo este esfuerzo, vale todo este esfuerzo que se está haciendo, que están haciendo los clubes que está haciendo la propia asociación del fútbol argentino, cuando lo que estamos viendo es la desesperación de FIFA y Conmebol para que ruede la pelota, y, ese, y esa desesperación de FIFA y Conmebol embarcó también a la asociación del fútbol argentino, que durante meses había tomado una medida claramente sanitarista a discutir con el gobierno nacional, que terminó cediendo Ante la requeritoria de, de, de Conmebol y traer protocolos de salud aparte, a mí me parece toda una desmesura, absolutamente. Uh -huh. Claro. Eh, bueno, lamentablemente creo que vamos hacia eh, una definición por defecto de cuando estallen los contagios en, en los planteles, la AFA tendrá obligadamente que, que, que retroceder, aunque sea en el ámbito local, y con Conmebol se seguirá discutiendo. Creo que ese va a ser el camino, Lautaro. ¿eh? Uh -huh. Te lo decía hace un eh, instante nada más. Eh, los clubes de, del fútbol del ascenso, de las categorías B nacional, B metropolitana, C, D, federal, eh, fútbol femenino, eh, tenían como fecha estos primeros días de septiembre para los controles y para reiniciar los entrenamientos. ¿Continúa por ahora esa fecha? En algunos clubes ya se están haciendo los hisopados, se está trabajando en relación con con estas cuestiones que tienen que ver con los protocolos de salud establecidos por la Asociación del Fútbol Argentino, estamos hablando de la primera nacional eh, pero todavía no hay fecha formal de regreso a las prácticas eh, se están, por decir de alguna forma, en algunos planteles se están poniendo en condiciones uh -huh, claro. pero no hay una fecha de regreso porque la situación socioambiental es muy compleja, Lautaro uh -huh. claro la, a, Acá hay que comprender algo Y esto los oyentes lo tienen que, que tener claro. A ver, en, en, en los protocolos de regreso de, de, de la primera división del fútbol argentino se plantea, por ejemplo, que eh, no haya traslados en, en micro eh, a las prácticas, que los jueces tengan que dirigir mismas en coches particulares. Y ese y, y ese punto es muy difícil en algunos casos poder llevarlos adelante, reiterados socioambientales, en la primera división profesional femenino, la propia primera nacional B metropolitana y niar de otras categorías de ascenso. Entonces, los dirigentes, por ejemplo, de la primera D, de la primera C, que son las categorías más más bajas, tienen claro que el fútbol regularizará en algún momento, pero no saben cuándo. Uh -huh. O sea, lo tienen muy claro. En el caso del federal están esperando algunas definiciones provinciales que sean avaladas por el Consejo Federal y por la Asociación del Fútbol Argentino. No es lo mismo la situación en la provincia de, de Formosa que en la provincia de Jujuy, no es claro. lo mismo. El, te, el tema es que tienen que volver todos en el mismo tiempo. Eh, y por otro lado, la primera nacional, que es una categoría que tiene que definir ascensos todas tienen que definir ascensos, porque en la Primera Nacional hay un movimiento económico que es muy importante, y esto lo hablábamos la semana pasada, está en la expectativa. La idea de los clubes es regresar en octubre próximo, pero así como están las cosas, reitero, ¿eh? AFA propone, pero el virus dispone. Claro. Carlos, te mandamos un abrazo grande, te escuchamos en Abril a Cancha a las 20 horas pero antes 14 horas sindical federal imperdible como todas las mañanas de Radio Gráfica les mando un abrazo gigante abrazo. un abrazo así Carlos Aira 12 del mediodía 30 minutos FM 89.3 Radiográfica Radio Gráfica inicio de espacio publicitario Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Por qué es obligatoria la cuarentena? Es una decisión de...